Hoy quiero invitar aquí y hemos llamado porque me puse a mirar quiénes son candidatos a, la, a las alcaldías de nuestros municipios vecinos. Y t e n j o es un municipio bastante interesante que aparentemente uno creyera que es un municipio sin ningún tipo de inconvenientes, porque、pues、t e n j o tiene una, un, un imaginario para los que no somos de allá de que hay casas bonitas, de que es un municipio tranquilo y todo calmado. Pero nos encontramos una candidata nueva, novedosa, interesante a la alcaldía de t e n j o Ella es candidata a la alcaldía por el Partido Verde, si no estoy mal. sí.、Eh, también tiene una alianza importante con AICO y también tiene una alianza con Maíz. Ella se llama Sonia González.、Eh, Sonia González es una mujer que le quiere apuntar a ser alcaldesa de Tengo. Sona i Tengo, usted muy buenos días. Carlos, buenos días. Guillermo, buenos días.、Y、a todos los oyentes, en especial a los habitantes del municipio de t e n j o Muy buenos días a todos. Bueno, Sonia, es usted una mujer muy joven, además, una mujer que le ha apostado a t e n j o ya con anterioridad y en esta ocasión quiere ser alcaldesa de t e n j o ¿Por qué, Sonia?、Eh, sí, señor. Tengo 20 años de experiencia en el sector público. Siempre he trabajado en especial en el ámbito. Financiero en entidades como e l i n b i a s en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, en el municipio de z i p a q u i r á manejé 120 mil millones de pesos como tesorera y también estuve en AsoCentro, la única asociación de municipios que en este momento vive en el país. Y estuve como secretaria de protección durante tres años. Soy una mujer tenjana, nunca me he ido del municipio y conozco las necesidades. Me duele lo que ha pasado en el municipio. Durante 20 años Tenjo ha crecido sin ninguna planeación, sin ningún desarrollo, en especial casas, lo que tú decías al inicio, casas estrato 5 y estrato 6, las casas muy bonitas, pero se nos ha olvidado el ancestro, se nos ha olvidado nuestra tierra. El que Tenjo es un municipio agropecuario, con muchos valores, con gente honesta y muy trabajadora, y por eso queremos trabajar con un gran compromiso por el municipio. Si uno creyera que Tenjo no tiene problemas, y mire que me pongo a, a escucharla a usted, Y creería que gran parte de lo que les propone es primero como organizar la planación e de crecimiento del municipio. Sí, señor, toda la razón. Primero, tenemos que organizar nuestra casa, 25 mil habitantes con muchísimas necesidades. Estamos a 20 minutos de Bogotá y tenemos las peores vías, tal vez, de Cundinamarca. Tenemos que hacer muchísima gestión, arreglar nuestros problemas, nuestros inconvenientes. Hay muchos inconvenientes en el ámbito de salud, en empleo. En medio ambiente, en educación, en seguridad. Primero arreglemos nuestros problemas, hay que llegar a arreglar nuestra casa y después sí、si、demos l a posibilidades a la gente que viene de otro lado, bienvenidos. Pero primero vamos a arreglar los problemas que tenemos acá para los 25 mil habitantes con un equipo comprometido, con unos presidentes de juntas de acción comunal. De las 17 juntas nos están apoyando 14 de ellos, líderes comunitarios、eh, de todos los sectores que queremos、Bien. precisamente. Es, Trabajar por esos 25 mil habitantes del municipio de Tenjo, planear muy bien nuestro municipio, hay que planear las vías, en especial la vía que va de Tenjo, si v e r í a que se nos está volviendo a diario un caos, en especial 6 de la mañana y 3 de la tarde cuando salen los colegios de los muchachos que vienen de Bogotá, los colegios en la zona del Gato, en la zona del Chacal. Tenemos gran compromiso y por eso tenemos que apuntarle a un cambio. Pero un cambio comprometido, una transformación. Quiero contarles que hace 23 años Tenjo no tiene una alcaldesa. Los últimos 20 años han estado por las cuatro familias que siempre han querido tener el monopolio político en el municipio. Nosotros, más que a un proceso político, le hemos querido apuntar a un proceso de participación comunitaria, donde hemos construido un programa de gobierno de cara a la gente, de frente a la gente. Hemos recorrido. Todas las veredas, los diferentes centros poblados del municipio, y hemos hecho un、eh, trabajo participativo, y por eso hemos denominado nuestro programa de gobierno la voluntad de un pueblo, porque ha sido eso, no lo que Sonia González y su equipo de trabajo durante toda la vida han vivido en el municipio, sino lo que la gente quiere, lo que la gente siente y las necesidades de la población que tenemos que volverlas en alternativas de solución, precisamente. Sonia, usted lo ha dicho. Eh, prácticamente se está enfrentando a, las, a la casta tradicional política de t e n j o la que ha permitido en muchas ocasiones que pase lo que nos está contando usted, y eso me imagino que le complica un poco la campaña. ¿Cómo hacer para que la gente del común entienda de pronto que Zona、no、es una alternativa para el beneficio de los.? Hombres y mujeres de t e n j o que están en el campo, que no están sentados en las casas de estrato s 6, sino que están con la necesidad de su vereda. ¿Cómo hacer para que la gente entienda eso? ¿O ¿Cómo o lo está haciendo Sonia para que la acompañen en esta tarea de ser alcaldesa de t e n j o Indudablemente nos estamos enfrentando a una maquinaria política que no solamente ha tenido el poder durante todos estos años, sino también el dinero necesario para hacer la campaña y ellos lo que quieren es comprar las conciencias. Estamos invitando a la gente del municipio de Tenjo a que no se deje comprar el voto, que el voto es sagrado, el voto es la decisión que deben tener todos los votantes durante cuatro años, la decisión que deben tener precisamente el próximo 25 de octubre, para que podamos trabajar de la mano de la gente. ¿Por qué votar por Sonia González y por su equipo de trabajo? Porque yo quiero contarte y contarle a todos los oyentes que Sonia no es sola, Sonia se debe a un equipo de trabajo muy comprometido. Eh, un respaldo grandísimo del Partido Alianza Verde, del Partido AICO y del Partido e l Maíz, pero también acá con las comunidades. Primero, pues porque conocemos las problemáticas y necesidades del municipio y también sus soluciones. De igual manera, lo que te contaba hace un rato, hemos construido un programa de gobierno participativo viable y además、eh, porque tenemos un equipo de líderes y aspirantes al Consejo、eh, Municipal Renovado, que el único interés es el servicio a la gente. Hemos、eh, estado representando en este tiempo la renovación, la transformación y el cambio que t e n j o tanto necesita. Estamos muy comprometidos con el uso eficiente de los s e、eh, de, de recursos v i i c o s r r d de ó n a m e e los públicos. Los recursos sabemos que son sagrados. t e n j o tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos anuales, que sabemos que、eh, bien planeados y bien organizados podemos alcanzar que muchas de esas necesidades puedan volverse soluciones. Eh, de igual manera, porque hace bastante tiempo no ha habido un liderazgo femenino y es por eso que nos hemos puesto la camiseta, con gran compromiso para hacer que nuestro municipio salga adelante, un municipio de cambio y de transformación. Y es sensibilizando a la gente, es diciéndole, no se dejen comprar el voto por una teja, por un cemento, por un、eh, mercado. Sino que de verdad trabajemos a conciencia que ya es el momento del cambio y consideramos también que es el momento de una mujer. Las mujeres somos muy organizadas, muy comprometidas y en especial hacemos rendir muchísimo la plática. En eso tiene toda la razón, Sonia. Pues la queríamos hacer esta primera entrevista. Más adelante la invitamos para que nos cuente más cómo está la campaña, cómo le ha ido. En este proyecto que entiendo yo por lo que le escucho, es más una voluntad de un pueblo comunitario,、eh, no, no hay mucho dinero para estar derrochándolo, no hay regalos, hay ideas y mucha voluntad de trabajo. Me imagino que así es su campaña. Claro que sí, señor. Además,、eh, a este proyecto le hemos puesto dos sellos de garantía. El primero son los pactos ciudadanos. Unos documentos que deben quedar por escrito en el momento de la campaña, no solamente venir a prometer, porque los politiqueros hacen eso, vienen y prometen y las palabras se las lleva e l viento. Los políticos lo que hacen es comprometerse al servicio de la comunidad y nos hemos comprometido con unos documentos por escrito donde la comunidad y nosotros, como parte de esta campaña, precisamente unos documentos por escrito donde. Quede consignado todos los compromisos y además, como sabemos que siempre vienen a hacer campaña y luego se les olvida cuando llegan a la alcaldía y no atienden la gente, como me ha pasado a mí, que hoy pido de pronto una cita y a la gente campesina y a los tres o cuatro meses la atendemos. Entonces, hemos, queremos implementar en ese programa de gobierno un programa muy bonito que se llama La Alcaldía en tu Vereda. a q u e es la Alcaldía en tu Vereda? Es que todos los funcionarios. más Los concejales vamos a estar en las veredas los fines de semana durante los cuatro años de administración compartiendo con la gente, llevándoles las soluciones, llevándoles los programas, llevándoles los proyectos, además con un presupuesto participativo, porque ese es el deber ser. Queremos volver a creer en lo nuestro, volver a creer en las administraciones, porque es que ha pasado todos estos años y la gente ha dañado, ha dañado esas administraciones públicas. Y las administraciones públicas, precisamente, son de servicio, lo hemos entendido así durante todos estos años, y también lo tenemos que hacer ver con una muestra de la realidad de lo que vamos a hacer. Y es eso lo que estamos comprometidos en el municipio de t e n j o Qué bien, Sonia, la vamos a llamar más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y un fuerte abrazo. Gracias, Carlos, Guillermo, a todo el equipo de trabajo, muy buen día y un fin de semana muy bueno. Que estén muy bien, feliz día.